Sí, estaba escuchando justo.、Eh, no, la verdad que la situación、eh, es preocupante.、Eh, como bien ustedes decían, una baja importante de la coparticipación este mes. De hecho, en Alvear、eh, se recibieron 19 millones menos、uh -huh. el, este martes.、Eh, por suerte, llegamos a pagar los sueldos igual lo que corresponde a, a lo que se pagó ayer,、eh, s í ayer. Eh, o sea, lo que corresponde al mes de, de mayo,、eh, pagamos igual porque o sea, se llevó con un esfuerzo propio y, y demás,、eh, pero era algo que no teníamos previsto, digo, no, tampoco era bastante incierto cuánto era lo que iba a venir de menos,、eh, y la verdad que, que nos preocupa porque justo es esta decisión a un mes de pagar los sueldos, los aguinaldos, perdón. Eh, que es un esfuerzo enorme.、Y、recordemos además que la, la situación en la que se recibió el municipio de intendente alvear、eh, con 30, 30 empleados más,、eh, o sea, con, con en los últimos seis, 30 contratos en los últimos seis meses hechos por el intendente anterior. Digo, esto es un compromiso enorme que, que es muy difícil de, de asumir como, como gestión. Eh, se decidió de todos modos no dar de baja esos contratos, de, de continuar, de, de ver la forma,、eh, pero bueno,、eh, de algún modo es insostenible. El 97% de los recursos de, por coparticipación que ingresan a la municipalidad de Alvear、eh, se van en sueldos. Ajá, y, y hoy por hoy no está garantizado entonces que llegues a pagar los, los aguinaldos. Estamos esperando las estimaciones de, del mes que viene. De, o sea, de junio,、sí. eh, que las vamos a tener seguramente la semana que viene, como para ver、eh, qué es lo que nos falta o si llegamos con recursos propios o no.、Uh -huh. eh, el Aguinaldo en, para la Municipalidad Intendental i a significan alrededor de 100 millones, que es un monto enorme.、Uh -huh. eh, y bueno, vamos a esperar, digo, por suerte son meses quizás de. Eh, recaudación de, de otro tipo de recaudación con lo que tiene que ver guía de cereal y guía de t i e n d a porque es、eh, poca de cosecha que nos ayuda un poco, pero、eh, la realidad es que、eh, no creemos que l l e g a m o s Agustina, y la recaudación de lo que es el municipal, digamos, de lo que es tasas, servicios municipales, ¿eso en qué, en, en qué porcentaje está? No, el porcentaje está bien, digo, no, no recuerdo específicamente qué porcentaje está actualmente,、eh, pero lo que sí son, a ver, el monto de las tasas municipales、eh, no es un monto muy elevado como para que, que, que nos signifique a nosotros un ingreso importante.、Uh -huh. De hecho, lo único que se salva con, con el ingreso por tasas、eh, es, o sea, son 11 mil pesos por frentista, Un、eh, frente de 10 metros, algo común, que es lo que, sí, lo que、sí. se cobran generalmente.、Eh, son al, aproximadamente 2.000 frentistas,、eh, no, no es demasiado tampoco. Y, y bueno, lo que, lo que ingresa, la, la realidad es que sirve para pagar el gasto de combustible que tiene el municipio、eh, y un poquito más, pero no, no es、eh, algo que signifique un. Eh, un ingreso importante para la municipalidad, como lo son otro tipo de impuestos.、Uh -huh. Ahora, Agustina,、eh, no sé si lo pudiste hablar con alguien del gobierno provincial o, o con el secretario, el ministro de Hacienda, pero todo indicaría que esto se, se puede profundizar, esta caída de la coparticipación, producto de que el gobierno nacional está recortando cada vez más este, fondos a, a las provincias, transferencias este, automáticas、eh, están cayendo,、eh, ni hablar las discrecionales, que. v e n í a n por ahí para financiar、eh, obras públicas o demás. Digo, esto, ¿vos a v i s a r á s que puede profundizarse esta caída de la, de la coparticipación, la, la, los menos re, cantidad de recursos para los municipios?、Eh, y a ver, si hay menos recaudación nacional, hay menos consumo, hay menos. Digo, ¿esto va a repercutir?、Eh, Indefectiblemente en la situación de las provincias y ni hablar ni en la de los municipios.、Yo、creo que esto se va a seguir profundizando. A ver, si no se mejora la situación general económica de la gente, esto se va a seguir profundizando.、Uh -huh. y, y esto vos lo digo, lo, ya pasó, bueno, del gobierno nacional un año y medio de gestión.、Eh, ¿Lo veías venir así, de esta manera? Y、sí, a ver, la verdad es que cuando escuchaba en campaña, l o que se decía, quizás de algún modo se debe ve venir.、Eh, de todos no, modos uno nunca pierde, d o no, no lo digo eh, como, eh, no lo digo con una opinión, pero uno nunca pierde la, la esperanza de que esto mejore por el bien de todos, ¿no? Claro. Porque la, la realidad es que es insostenible, si, si no mejoramos un poco, Eh, nosotros lo vemos en la municipalidad: de gente pidiendo para la boleta de la luz, del gas,、eh, la bolsa de mercadería, algunos jubilados los medicamentos que nos llegan、uh -huh. para el alquiler. La verdad que, que es insostenible. Tampoco la municipalidad puede afrontar todas las necesidades que tiene una localidad tan grande como la, la que es Alvear. Ahora, ¿va mucha、eh, gente, Agustina, a pedir?、Eh, ¿Se ha incrementado en cuánto eso? No, a ver, no tenemos, un, no tenemos una estadística hecha, pero sí te puedo decir que si uno se acerca al área social de la municipalidad, está constantemente con gente.、Eh, por una u otra cuestión, y, y bueno, ni hablar que en un pueblo, en un pueblo chico, en una localidad,、eh, los mensajes abundan, digo,、sí. también se comunican por teléfono y, y demás. Nosotros siempre tratamos de que se acerquen al área social porque además nos permite a nosotros conocer. Eh, la situación real de las familias y cómo está viviendo, a entrevistarlos, charlar con ellos. ¿Y qué es lo que más、eh, te piden? Pero... No, generalmente lo que nos piden es para el pago de servicios:、uh -huh. sí, la, luz, la luz, el gas, el gas. alquiler.、Eh, traen, traen la boleta, alquiler no tanto,、eh, más que, tiene, que, tiene más que ver con la luz y el gas, traen la boleta, la, el. La, en la boleta generalmente figura que está el corte,、eh, que debe cuatro boletas más.、Eh, eso es lo que generalmente se ve y son montos elevados. digo, Algunas boletas son、eh, sí. de 100.000. Sí,、eh, sí. ¿Y esta y situación, hoy, se, esta situación la, se había visto alguna vez en, en Alvear?、Eh, yo creo que sí. A ver, digo. También vamos a hacer realistas, digo, esto es algo que ya se venía haciendo, el pago de, de impuestos de, de servicio s por parte de, del área social ya se venía haciendo, la gente también de algún modo está acostumbrada a ir a f e l i c i t a r l o a la municipalidad,、eh, pero no sé si en gran magnitud, yo a ver, desconozco la, el día a día del, del municipio en otras gestiones porque、eh, no, no había tenido la oportunidad de estar ahí, de ser、mm. parte. Eh, pero esto, si bien esto se venía haciendo, creo que hoy está en una situación. Digo, lo que preocupa no es la, la cantidad de o egipcios, sea, sino、eh, gente que quizás tiene trabajo y claro, que, y、no、y que nunca pidió y hoy pide. e s s t a justo te iba a preguntar eso: si se、si, cerraba、si, gente empleada o, o desempleada, porque en todo caso también ahí tenés vos otro problema. Eh, en el caso de los que son desempleados,、eh, y, si, y si hubo despidos o algo en algún sector,、eh, de, no sé, de algún comercio o, o empresa. O, claro, empresa ahí, ahí. en la localidad. Sí, no, no, a ver, no. Hoy estábamos en una situación, bueno, que justo abrió una, una serialera nueva, un,、eh, un, desp un despacho de. de, de De agroquímicos y semillas y demás, digo,、eh, dos o tres comercios nuevos también.、Eh, la situación de los comercios lo, lo sostienen, por suerte,、eh, pero sí vemos gran cantidad de desempleo, digo,、eh, hubo gente que, que, que nunca accedió a un empleo en la localidad, que si no es por la municipalidad no、eh, no tiene la oportunidad de hacerlo, de hecho. Eh, muchos vienen a pedir alguna quincena para barrer, que hoy la municipalidad no está en condiciones de acceder a eso, pero bueno, no, no, se,、eh, no, se, no se pierde la esperanza de que en algún momento podamos volver a dar alguna quincena cada tanto para que, que, nos,、eh, para, para que tengan, aunque sea un trabajo esporádico,、sí. eh, pero eh, la, la realidad es que lo que preocupa es que hay gente que está trabajando con. a l g u n empleo, empleo muchas veces de, en, en casas particulares y demás, y que lamentablemente no les alcanza y que nunca habían ido a pedir. Agustina, te saco de la gestión、eh, y te paso al plano partidario. Dentro de pocos días, este, el radicalismo va a tener su convención para, bueno, entre otras cosas, definir、eh, la política de, de alianzas de cara a las elecciones legislativas.、Eh, ¿Qué rumbo debería tomar? Pues está hablando de. Frentes, reflotar juntos por el cambio, dijo Guidugli, el presidente, pero sin la libertad avanza. Otros este, están diciendo: no, no, abramos que vengan este, los libertarios si quieren,、eh, vamos a hacer un gran frente antiperonista. ¿Cuál es la posición tuya? No, a ver, la, la posición en realidad más que mía, es de, de quienes estuvimos reunidos hace unas dos semanas en Intendente Alvear, que hicimos una reunión zonal.、Eh, Eh, fue la, de, de, la del histórico frente con, dentro de Juntos por el Cambio. Digo, me parece que hoy esa es la postura,、eh, tratar de garantizar eso, ese, ese espacio que,、eh, que ya venimos trabajando hace, hace muchos años.、Eh, y bueno, la incorporación de otros partidos deberá ser en las condiciones en las que. Eh, ponga el frente, pero entiendo que no sé si hay demasiada voluntad de otros partidos de incorporarse a Juntos de l Cambio. Ni siquiera sabemos si el PRO va, va a acceder a, a, a una alianza con, con nosotros, digo, también vamos a ser realistas.、Eh, pero bueno,、eh, mm. la realidad es que en caso de, de que no se dé esta situación、eh, y tendremos que ir solos, y bueno, iremos solos, pero. Como lista 3. Y sí, sí, sí.、Uh -huh. o, o con otros espacios políticos, digo, nosotros conformamos el FREPAN en algún momento y, y demás, digo, no,、eh, no necesariamente como, como la UCR sola, digo, hay que, habría que ver qué espacios políticos mantienen la personería jurídica hoy、claro. eh, y, y ver la posibilidad de incorporarlos, pero、eh, la realidad es que lo que me parece que es fundamental, el radicalismo no puede perder el e s t a d o nacional. Eh, primero, porque fue un espacio que históricamente、eh, tuvo y que lo ha gestionado de la mejor manera. Y segundo, porque ha sido el espacio que ha sido la segunda, la fuerza opositora más grande、eh, desde la vuelta a de la democracia hasta el momento en la provincia de La Pampa.、Mm. Eh, entonces, me parece que es importante mantener estos espacios. Tenemos candidatos propios, tenemos obviamente gente que, que puede hacerlo, que, que conoce. Eh, y creo que eso es lo importante, digo, vayamos con quien vayamos, el radicalismo tiene que encabezar. Y ahí e l intendente Alvear, esto, ¿lo hablaste con la gente del PRO,、eh, digo, por ejemplo,、eh, en función de sostener juntos por el cambio? Bueno, a ver, en las localidades es muy difícil porque recordemos que nosotros en Alvear、eh, ganamos con ellos.、Claro. Uh -huh. o sea, eh, de hecho, el, el intendente que hoy está de licencia、eh, forma parte del PRO. Claro,、eh, uh -huh. Entonces, digo,、eh, nosotros hoy tenemos la, la, tenemos que garantizar el sostenimiento de una gestión municipal dentro de un espacio、uh -huh. político que estaba conformado con el PRO.、Uh -huh. Exacto, sí sí, que...、uh -huh. sí, sí, por eso te decía que. y importante. Y Agustina, candidatos, se habla de Martín b e r o n Garay. ¿Qué opinión tenés vos? No, a ver, desconozco de quiénes son los nombres. Yo sí creo que ante una situación en la que estamos debería ser alguien ya instalado.、Eh, bueno, Martín ha sido una persona que, que、eh, en la última elección de,、eh, a gobernador, la verdad que, que le fue mejor de lo que quizás uno esperaba y, y quizás... p u e d a llegar a tener la oportunidad de ser diputada nacional nuevamente. Así que,、claro. eh, digo, yo en eso no, no me voy a, hoy no me voy a parar en los nombres, quizás en algún otro momento sí me, me hubiese enojado, pero me parece que lo primordial es mantener el espacio. Bien. Agustina,、eh, gracias por estos minutos con el programa. ¿eh? No, por favor, a ustedes muchas gracias por, por llamarme. Te mandamos un saludo. Listo, gracias. Agustina García es la jefa comunitaria.